El Samsung Galaxy S2 debutó el 29 de abril en su país de cuna, Corea, y ya ha batido el récord de ventas del Galaxy anterior. En España se vende desde hace unos días y llegará con las principales operadoras próximamente, así que pronto lo tendremos afianzado entre nosotros. De momento, en el hogar de Samsung, Corea del Sur, las ventas del teléfono han superado todas las expectativas, y aunque Samsung preveía superar las ventas del Galaxy S, En tan solo 30 días se ha vendido ya un millón de galaxias. La progresión de ventas en el país asiático ha sido espectacular.